hay quizá uno de los mejores partidos del pergada antes del segundo clasificador ¿no? explicamos como has visto el encuentro bien he visto a equipo cuando está que metido muy difícil de, de jugar al baño, cuando estamos agresivos y metidos eh, podemos ganar a cualquiera y, y, y, se, y se ha demostrado que no importa si hay bajas, si no hay bajas y el jueves, el jueves si estamos metidos y concentrados somos muy difíciles de Por, revés, por juego, por, por ilusión, por ocasiones Por la va a ser muy superior final se ha tenido incluso 3-2 para darse los puntos O ah, sea, mala suerte ¿no? Y un partido cuando se juega también Cuando el equipo Está 100% y, y yo diría que más, incluso al 120% ah, Lástima ¿no? Sumárselo a un punto bueno, pero Sí, pero... El fútbol, que hagan un buen saludo. Si tengamos la, la si tranquilidad para conciliarnos dato cada momento de la otra del contrario. Que por eso eh, si ahí no creo que los resultados de mis jugadores están intensos en adversivo porque nos juntamos en la sesión. cuando el equipo está así que pues, estoy está que no pues, sí. bueno, supuesto, final y antes y antes del final. Y antes cumplió el equipo a la cara, y, y con eso estoy muy contento y muy orgulloso. 49 puntos, jornadas para el final, la todavía no, intentar quedar lo más arriba posible, ¿no? y ha jugado buen fútbol. Ha jugado buen fútbol, y chavales, hoy se demuestra vez que, que tenemos un juego bastante interesante, se sientan también identificados equipo con el y a partir de ahí bueno, es muy contento con Javier, el centro como todo, mundo, o sea es una buena labor y